De que eh, de supera, ¿tú bien? ¿tú lo que no eh, mejor se lo podría explicar la ministra pero la verdad es que ¿cuántos empleados tiene Sí, Valles? Sí, Ramón Valles es una empresa que digamos que tiene más de 8.000 empleados eh, y tenemos bueno situaciones de mucha dificultad sobre todo en el parque vial tenemos un parque desarrollario absolutamente, absolutamente obsoleto Eh, eso no se digamos no se resuelve eh, sencillamente cada locomotora cada vagón tiene un costo altísimo también el tema del mantenimiento de vías nosotros con Jorge lo experimentamos eh, hace un tiempo cuando trajimos un tren cultural a la ciudad de Lincoln la complejidad que tuvimos para accionar las vías para que pudieran llegar bueno luego eso resulta hoy y el sueño es que bueno que, que pueda tener periodicidad y que podamos ser garantes de que no solamente llegue el viaje una vez, sino que pueda tener la fluidez y la seguridad en el viaje eh, y la periodicidad en cuanto, eh, digamos, a la frecuencia. Que es el tema central de un servicio ferroviario desarrollo serio. Con lo cual, creada esta nueva empresa estatal que el Ministro mencionó, Y bien él lo dijo, no es solamente el acta del traspaso en el cual estamos trabajando junto al gobernador Fiori y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del traspaso provincial a la órbita nacional, entendiendo que la órbita nacional puede tener una visión integrada del país y de la conectividad ferroviaria de todo el país, y que nosotros somos parte de ese sistema, como somos parte en la provincia de Buenos Aires del proyecto nacional de la presidenta Kirchner. Nosotros sentimos que, bueno... que hay que hacer una tarea conjunta para mantenimiento de vías, reparación en los tramos, donde incluso se han levantado. Ustedes saben que, por ejemplo, en ciudades, en ese momento recuerdo Punta Indio, por ejemplo. Nosotros no podríamos estar llegando a Magdalena o a Punta Indio por vía ferroviaria porque directamente hay tramos donde se han levantado las vías. Bueno, la por la, la operó... con una perfección disculpame una opinión, yo, absoluta en el caso de Rodríguez no es que sobren empleados, empleado lo que faltan son vías y locomotoras está claro esto no, no, el problema no es de la gente el problema es del vaciamiento de infraestructura que sufrió esa empresa y no fue solamente durante el periodo del ramal que paga la que cierra después también se produjo ¿eh? ahí este La historia eh, algún día este, lo va a explicar con... Hubo una tarea adicional al, al, del, al que dijo Ramal, que para Ramal dice, gracias, Y ahora, eh, por supuesto, y, y no solamente a él. Y ahora el, el gobernador Scioli realmente está dando muestras cabales y que tiene voluntad de recuperar la juntamente con los este, intendentes... servido por la vida. Lo que hay que hacer desde el Estado Nacional es justamente articular toda esa relación para poder producir el lanzamiento que la empresa requiere y que la ministra reclama y que el gobernador también reclama, y que nosotros vemos, como bien dice ella, como parte de la red de infraestructura ferroviaria de la Nación Argentina, que fue sí. tremendamente mutilada y desintegrada durante la década de los dos. Es